Bateria Reservada 2.0 Esperando rueda y sirve a casa sola cantando. ¡Ja, <risa> En este momento que tenía que ser para las noticias ¿eh? Yo pensaba aprovechar las noticias Y la información para levantarme un poquito Hacerme mis no, cosas Si sí puedes, puedes Joder, hacer puedes hacer la ruta Madre mía, si, si tienes que hacer un pis No dilo, te preocupes dilo, dilo, dilo, dilo, nosotros... No yo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 de pobres negros y que, que se maten entre ellos. ¿no? Decir, una Fue esta, terrible, ¿no? eh, terrible. El papel de, de todos. de sí, todos de sí, todo. Y cuando más arriba estaban, menos se hicieron. Sí, sí, sí. Fue tremendo. Aquí, eh, una Creo de las cosas una ocasión, y tuvieron mucho que ver eh, los servicios de inteligencia, no los servicios de inteligencia, sí, sino quienes eh, mandaban a estos a hacer una cosa u otra. ¿no?